Lección 1. Listos. A. ¿Ah? Hola, me llamo Francisco Menéndez. ¿Y tú, cómo te llamas? Hola. Me llamo Eva Pataki. ¿Eva qué? ¿Puedes deletrear tu apellido? P A T A K I. Pataki. Es un apellido húngaro. Soy húngara. Ah. ¿Y estudias o trabajas? Estudio en la universidad y soy reportera para una revista. Yo trabajo en una oficina. B. Buenos días. ¿Es aquí la inscripción? Sí. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Ignacio Gutiérrez Herrero. ¿Qué idioma desea estudiar? Alemán. ¿Qué idiomas habla? Solo español. ¿A qué se dedica? Soy ingeniero. ¿Dónde trabaja? Trabajo en una empresa multinacional. C. Hola Manolo. Hola Pedro. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, gracias. ¿Quién es ella? Es muy guapa. Es Ana. También es estudiante. Hola, Ana. Soy Pedro. Soy español. ¿Tú también eres española? No, no soy española, sino soy húngara. Hasta luego. Hasta luego, Ana.